Estamos recibiendo en Radio Centenario a la doctora en Ciencias Biológicas, investigadora de la Facultad de Ciencias, Graciela Piñero. Buen día, Graciela. Gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Eh, Graciela, queríamos hablar contigo porque hemos recibido esta información de que hoy A las 19 y 30 horas, en el local escolar de la Escuela número 3, Américo Beiso, en San Gregorio de Polanco, se va a estar inaugurando una escultura, íconos representativos sí. de calamares fósiles de más de 300 millones de años hallados sí. en el área de San Gregorio de Polanco. Contanos, ¿cómo es cómo es esta situación? Bueno, mira este yo me enteré que había una colección en manos privadas, o sea, que tenía un artista que se llama Juan Manuel Méndez, que vive allí en, en, en el balneario San Gregorio de polanco esos fósiles habían sido colectados en las orillas del río negro y provenían este enseguida me di cuenta que eran este concreciones fosilíferas este con fósiles muy importantes de la formación San Gregorio o quizás de una formación más antigua este que porque tiene alrededor de 300 millones de años entonces este me comuniqué con esta persona Este, fui hasta San Gregorio, vi los fósiles y realmente me quedé impresionada de la riqueza que había allí, la claro. riqueza paleontológica, la riqueza patrimonial que tenía esta persona en su casa. Sí. Entonces, bueno, le propuse este hacer, presentar un proyecto a la Intendencia de Tatuar en Voz este, para realizar, porque él no quiere desprenderse de su colección, como pasa con muchas otras personas. Claro. Entonces, para de alguna manera institucionalizar ese esa colección que él posee, para que pueda ser incluso publicados los materiales que él le ha colectado en tantos años, este yo propuse ese proyecto a la Intendencia, eh, y bueno, el proyecto ahora está en estudio. El proyecto era realizar un sitio paleontológico allí mismo. Ajá. Uh -huh. Porque la, la gente viste que la gente es celosa de los de, sí. de, de los bienes departamentales y eso está bueno porque este no solamente se protegía la, la colección y, y, y ese patrimonio sino que también era una forma de acercar a los jóvenes este a los niños y a los jóvenes y a, a, a los turistas claro. a conocer a conocer una riqueza que tiene el Uruguay, que es la riqueza de, de, desde el punto de vista este paleontológicos. ahora ya saben, tenemos fósiles muy importantes en muchas este, unidades no de roca del Uruguay, por suerte, a pesar de que somos pequeños, claro. este, somos muy ricos desde el punto de vista paleontológico. Graciela, acá hablábamos con los compañeros fuera de micrófonos y sí. por eso te, te lo planteo a ti. Contanos la, la, la importancia científica que tiene este tipo de descubrimientos. Bueno, mira, tiene mucha importancia, con decirte que bueno, nosotros ahora estamos trabajando con gente de la American Museum de, de Nueva York y con gente del del Museo de Historia Natural de París, también con algunos argentinos, este colegas argentinos, este que, que están este marellados con estos fósiles. Con claro. decirte que el American Museum quiso comprar esta colección. Ajá. no, son una un, o sea, como Este, le dio un valor bastante alto. Sí, sí, sí. Este, el American Museum, como ustedes saben, es uno de los mejores museos del mundo y, y bueno, ya tengo que, para para tener interés en estos fósiles, tienen que ser importantes, ¿verdad? Claro, claro. Este, la importancia la importancia que, que puedo decirte al día de hoy, porque ya te digo, estamos este ahora preparando, eh, bueno, estudiando primero que nada los materiales, porque tienen que ser estudiados en microscopía electrónica, Yo ya hice un un estudio con microscopía electrónica y este pude determinar este algunos eh, caracteres importantes en los fósiles que indican que son únicos en el mundo. O sea, que lo que nosotros vamos a decidir hasta ahora no había sido descrito en ningún lugar del mundo. ¿Y eh, entonces, ¿cuál? si sabe que esa colisión tiene que ser protegida de todas formas, ¿no? Claro. O sea, tenemos que colaborar todos no es que, que nosotros hacemos lo que podemos porque acá acá en el Uruguay nadie lo obliga a, a la persona que tiene la colección a donarla a una a una a una institución este por ejemplo a una facultad o a un museo no no no lo obliga porque no tenemos una una ley que proteja este el patrimonio fosilífero de esa manera él puede tener su colección particular de hecho él me permite a mí estudiar los materiales pero no quieres se sirven esos materiales de, de su casa claro entonces la mejor manera es hacer este sitio paleontológico sí. que va a ser cerquita de su casa pegada a su casa este eh, y yo en el proyecto puse que él podía ser el curator, el curador de los fósiles, el que lo va, los va a cuidar y pedí que se le, se le otorgara un, un, un salario este equivalente a, a un este, becario grado 1 de, de la Universidad de la República Este, de manera de que él este él vendió muchos materiales a turistas o sea que muchos fósiles este no están en el Uruguay ya no, de esa de esa colección en particular y quiero acotarte que este la colección que se había obtenido anteriormente hace muchos años atrás de esa misma unidad ¿eh? de las de las con, conocidas como bocha de San Gregorio tampoco está en el Uruguay también se la llevaron Claro. llevaron los investigadores que los que las estudiaron pero nunca las devolvieron cuando yo estuve en Europa traté de traerme los peces porque además de de esos calamares entre comillas este que este nosotros ahora estamos eh, mostrando a la gente en la en la inauguración de hoy este hay peces muy raros sí. preservados en sus confeiones y fíjate vos que esos peces no están en el Uruguay ni están en ningún lugar del mundo Claro. Yo estuve en París tratando de de, de, de recuperarlo y me dijeron que estaban perdidos lo mismo este estos calamares o oh, entoncesfalópodos pero le decimos calamares para que la gente no le no lo llame de otra manera claro este alacranes sí, sí, sí. algunos algunos de siempre que son aaccranes por eso le pusimos calamares para que la gente más o menos entienda de qué se trata en realidad son cefalópodos parientes de los pulpos y los calamares este, y el, el nautilus que vive hoy en día, ¿no? Esa sería la, la definición correcta. Ahora, Graciela, este, esto tiene este, que bueno, tener un... ese es el panorama, ese es el panorama. Esto tiene que tener un cuidado especial justamente, por eso tú nos contabas que habías pedido eh, una especie de remuneración para poder sí. mantenerlo, ¿Cómo, ¿cómo es este tema? Sí, sí, sí, Nosotros pedimos a la Intendencia este, los materiales para la construcción este del sitio que, que ni siquiera le, le pedimos mano de obra porque este, este muchacho, Manuel Méndez, artesano, también este construye, es constructor. Claro. Entonces él se va a cargar de construir y de, y de acomodar el museito que tenga más o menos, este vamos a decir, que sea coherente con lo que es su casa, que eso no es una casa común es un artesano, o sea, que te imaginás sí. que eh, la casa de él también es una artesanía, es como si fuese una artesanía. Claro. Y el museo va a ser también una artesanía. El cuidado de los fósiles este va a ser eh, bueno, ahora ya los estamos estamos preparando, este los estamos metiendo a una colección este informal, dándoles un número, este bueno, ya fuimos con varios este, estudiantes a, a trabajar allá. Este, dándoles un número, él tiene un cuaderno y yo tengo otro de control, este con un catálogo, eh, después vamos a comprar catálogos más este este más apropiado, sí. pero bueno, con lo que teníamos ahora, con lo que teníamos ahora ordenamos la colección, ¿okay? Ordenamos sí. la colección y le estamos poniendo un número. Quiere decir que él ya está comprometido a mantener esos números, ¿no? La persona que tiene la colección. Y bueno, y de otra forma es imposible este conservarla claro. es, esos son acuerdos que a veces hay que hacer justamente este para in, para involucrar a la gente o sea a, no solamente al que tiene la colección sino a la gente que está maravillada con esos fósiles a la claro. gente del lugar a la gente de lugares esperemos que también a la parte política le interese este proteger ese patrimonio sí. porque y... o sea fíjate vos que eso, eso es una colecta de muchísimos años de más de 20 años hace que está colectando Claro. Ya que son muchos los materiales que tiene. ¿Qué respuesta han tenido de la intendencia? Mirá, la intendencia ya me escribió a mí eh para hacerme algunas consultas sobre el proyecto, o sea que ya sé que se está que está en estudio. O sea que creo que pronto vamos a tener después de la fiesta, porque viste que ahora sí. entonces en este momento como que viste que todo se tranca o se para o está más lento. Claro, sí, sí, eh, sí. Entonces es que bueno, después de las fiestas, ahora después de las vacaciones, yo supongo que ya vamos a tener alguna respuesta de la intendencia. O, otra posibilidad es recurrir a financiamiento este externo, ¿no? Este uh -huh. internacional. Eh, yo quisiera que eso no ocurriera, ¿no? Preferiría uh -huh. que fuese que el financiamiento fuese de, de, de los uruguayos, que en realidad somos los que pagamos los impuestos y, ¿no? Claro. en realidad la financiación va a ser de todos los uruguayos para construir una casi casi que lo que se necesita tampoco es demasiada cantidad de dinero eso ese ese material para construir una pieza y un baño que tiene que tener un baño porque la gente va a venir y va a mirar los materiales y bueno puede acceder este al baño uh -huh. eh, bueno ese es lo que se estira en en cualquier parte del mundo no y bueno yo creo que de esa manera también al, al, al este si la intendencia este col, colabora con eso que nosotros solicitamos que es este bueno la, los materiales para construir el sitio y también ese ese salario pequeño salario se reciba este el dueño de la colección para cuidar la colección porque yo no vivo allí a pesar de que bueno ahora voy a poner ya he puesto todo, todo par, gran parte de mi subsidio del año 21 en este en este proyecto este pero bueno después vamos a presentar un proyecto en la nacional geográfica eso ya lo, lo estamos manejando Ajá. pero para eso para eso primero tenemos que publicar estos tres papers esos tres artículos que son así ya te digo con materiales este muy importantes desde el punto de vista este evolutivo eh, ambiental, este estratigráfico. Entonces, tenemos que y también este desde el punto de vista biológico de cómo se reproducían, por ejemplo, estos animales, pudimos reconocer este algunas eh, algunos fósiles que muestran este cómo se reproducían estos calamares entre comillas hace más de 300, casi diría que podría ser más cerca de 350 millones de años. O sea, que eso que nunca se pudo comprobar en el mundo Este, lo podemos comprobar con los fósiles que tenemos acá es lo que te puedo decir por ahora gracias a vos este gracias a vos no vamos a, a poder contactar con la gente de la escuela eh, sí. allá en sanrio de polanco pero por lo menos a modo de sí. adelanto también en el comunicado que recibíamos de la inauguración de hoy se hablaba sí. de que los niños los padres y maestros ah, sí. eh, han estado muy muy activos dentro de este proceso Sí sí impresionante fue este porque los padres trayendo arena o trayendo este materiales que tenían en su casa mm -hmm. <ríe> fue todo como una una una donación este free generis de de cosas que viste a veces uno guarda y dice bueno ¿en qué los voy a usar bueno claro. <ríe> este los cortaron allí este los niños porque o sea yo tuve contactos con los niños a través de charlas que les conté Ajá. este sobre, sobre sobre de qué se trataba la colección claro. este les mostré muchas fotos este por un, un powerpoint este entonces la verdad que los niños quedaron realmente eran varios grupos este no volaba una mosca cuando yo hablaba la maestra me decía es increíble pues son chiquitos Ajá. aparte este muchos son pequeños Este, tienen alrededor de 6, 7 años y entonces este bueno cuando se, se determinó hacer esta obra en un en un proyecto que tiene enseñanza primaria allí este que se llama huellas del pasado o, o algo algo por elgido este nosotros dijimos bueno eh, eh, quizás este la maestra me dijo podemos podemos este poner tu, tu charla este para ver si es, eh, los niños están interesados en en reconstruir un uno de esos talamares uh -huh. y entonces ellos ellos fueron los que dibujaron lo que se lo que finalmente elaboró el artista uh -huh. el artesano este, uh -huh. así que bueno después colaboraron en en, en este en poner eh, pequeñas bochas que no tenían fósiles que fue que fue la, la la ornamentación del animal este así que bueno fue una participación de los padres también de los niños y de los maestros este la verdad pocas se se con el, el entusiasmo que trabajaron este fue muy lindo muy lindo realmente este fue un, una actividad este que no se dignifica pu pues, yo porque el trabajo no el Bien. trabajo todos se sentían orgullosos este y eso a mí me realmente me llegó me llegó bastante porque dice que ahora en Uruguay hay pocas cosas que interesan a los pequeños o mm, sí. o a los presentes sí. entonces bueno Este, lo vi como un camino a, hacia hacia la unión, porque también este si no los científicos quedamos muy aislados en la facultad. Claro. Y este ahora ahora estamos tratando de volcar, ¿no? Todos con su granito de arena, salir de la facultad, en eh, la otra vez se hablaba este eh, porque bueno, cumplí 30 años en la universidad, mm. este sirviendo a la universidad y bueno, la decana este Mónica eh, decía eso, ¿no? De que que estaba orgullosa de que muchos este eh, trabajadores de la universidad que somos todos este, estamos más en contacto con con, con la gente no esté tratando de, de ayudar en, en todas las cosas en todos los los, los aspectos que a veces eh, bueno hacen bien y otras veces no tanto bien este, Graciela, este bueno así que queda para esta noche entonces a las die y treinta esta tardecita sí. va este esta sí. inauguración Sí, quizás hay gente que anda por ahí veraneando claro. y tiene ganas de acercarse. este Bueno, esperemos que vaya bastante gente. Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho por haber estado esta mañana en Radio Centenario. ¿eh? No, no, la agradecida soy yo. Un saludo a toda la audiencia. Que pases bien. Buen año. Chao, chao.